a la historia y un día fuimos a ver todas las tumbas de los papas y nos encontramos todos los papas eh, pero en medio y por eso vamos a hacer un juicio en medio también había oh, mamás o eh, mamás mamás, eh, mejor que mamás que, que es otra cosa ¿no? porque parecen las mamás de los papas mamás de papas <risa> Anda, que, eh, bien, empezamos Ana María Vázquez hoy sí, ¿qué tal? muy buenas muy bien Carperina, aquí Bueno que hacen esas mujeres, pues mira Ay, yo lo que no me explico eh, es Entradas verdad. en una institución que es tan machista eh, mira me ha quitado el palabra, muchísimas gracias, porque luego dicen es que las mujeres os metís con los chicos, pues no, normalmente eh, el Vaticano, en el, el Vaticano eh, que es la colina del Vaticano de Roma, pues eh, era una necrópolis ehh el nombre creo que se la da una diosa etrusca de la muerte entonces se eh, matan a San Pedro allí sabéis que le mataron como era ciudadano romano no le podían eh, cortar la cabeza a San Pablo perdón, crucificar eh, a San Pablo y entonces le cortan la cabeza pero a San Pablo sí le crucifican boca abajo y dice la tradición que es allí donde eh, le crucifican y resulta que eh Están las necrópolis eh, antiguas, arcaicas, que para verlas hay que hacer una cola que paqué y hacer una prenotación eh, a lo mejor de un año. Están, eh, teóricamente, está la tumba de San Pedro, cosa que unos dicen que sí y otros que no y otros que me cambio de colegio mayor. Y eh, están los de los papas. A mí me encanta, por ejemplo, la tumba de Juan XXIII, que le tengo yo mucho cariño. Era un papa, y además pasó por casa y, y saludó y dijo, Uy, mira, qué bonito. Él no sabe quién era yo, pero yo sí sabía quién era él. Iba en él dentro como una tortuga, el pobre, dentro de, del papamóvil. Y me llamó mucho la atención, porque yo efectivamente no pensaba que había mujeres enterradas en el Vaticano. Y resulta que hay dos reinas, una princesa y una condesa. ¿Por qué? Pues posiblemente por la pasta gancha. ¿y por qué digo lo de la pasta gansa? porque eh, por lo menos una de ellas lo que hizo fue dejar sus grandes riquezas al, a, a la iglesia y precisamente a la iglesia de Roma nadico incluso, ¿no? bueno, eh, yo tengo que eh, la, el lío de papas es tremendo voy a decir alguno pero podéis decir lo que eh, vamos mmm, lo tengo en la chuleta pero no los conozco La primera, que está enterrada allí, es eh, la reina Carlota de Chipre. Es, eh, nació como en 1444 y conoció a Pío II, VI, IV, Inocencio VIII, y eh, costeó, eh, este papa es el que costeó el entierro de la reina. ¿Por qué? Tras ser expulsada del trono de su país, por su propio hermano, que luego era hermanastro, que luego resultó que fue papa, se refugió en Roma y entabló una gran amistad con el papa Sixto V y su sucesor, Inocencio VIII. Como era también hermana de un papa, se conoce que todo queda en la familia y parte de esas grandes riquezas de la reina Carlota de Chipre quedaron en la iglesia y quedaron para los papas y quedaron para el Vaticano. Fue reina de Chipre en 1458 y eh, enviudó, se casó también con un estuardo, con Jaime, eh, Jaime no, se casó con Juan de Portugal, luego se casó con un estuardo y, en fin, tenía pasta gansa. Pero el caso es que se refugió en la corte en el Vaticano y posiblemente gran parte de su dinero se queda en el Vaticano. ¿Y la otra reina? La otra reina es precisamente la que tú decías antes, que es la reina Cristina de Suecia. Yo creo que vi una película que protagonizó, me parece que fue Greta Garbo, mm. que hacía un papel como de muy, muy... como si fuese un poco marimacho y tal, y que a mí me encantaba no que fuese marimacho, sino que el problema, el problema que tuvo es que eh, creo eh, que fue que era, um, estaba en un país protestante y quiso convertirse al catolicismo. De hecho, la amparó Felipe V de España para que se convirtiese al catolicismo. El caso es que vivió en Roma más de 40 años, eh, reinó 40 años, 4 eh, años en, en Suecia y tuvo una gran amistad con el cardenal Azzolino. Y por eh, esta amistad obtuvo el privilegio de ser sepultada en el San Pedro del, del Vaticano. O sea, ya tenemos dos reinas, y luego nos vamos a una princesa polaca que es menos conocida, por lo menos para mí, se llamaba María Clementina Sobieska, eh, vivió en el siglo XVIII, de 1702 a 1735, y, ojo al canto, era una de las mujeres más ricas de su época. Ah, Esta es Qué la casualidad. que estaba casado con el Estuardo, que me había equivocado de boda, es un follón. Total, prometida Jacobo Estuardo y también eh, se oponían el emperador de... El Sacro Imperio Romano-Germánico se oponía a que esta señora de Polonia se casase con el inglés porque hacían una pinza y cogían en medio a los alemanes. Y entonces, claro, los alemanes, eh, Carlos VI, de, de emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, dijo que Tururú. Total, la cogió prisionera. Es, estuvo prisionera, me parece que en Insbruck o en Múnich, sí, en Isbruck Se escapó. Se casó con su Jacobo Estuardo, tuvo dos hijos y ayudó muchísimo al Papa Clemente XII. Y este es el que la honró directamente con ser enterrada en el Vaticano. ¿Por qué? Porque le dejó toda la fortuna al Vaticano. Y con esto ya llevamos tres. Y me queda una señora que si la veis en Internet lleva un cucurucho. ...con todos los trapos encima de la cabeza... ...que supongo que claro, no sería... Era, re, ...era italiana, no viviría en Andalucía... ...porque entonces eh, la pobreza había licuado de calores... ¿no? ...pero es una mujer de 1046 a 1115... ...era una noble italiana... ...que fue mediadora, mediadora perdón, en la querella de las investiduras... ...¿cuál es la querella de las investiduras?... Tú me mandas papa, me, me nombras papa o yo soy papa por la gracia de Dios, pues no lo eres porque tiene que ser el emperador el que te ponga la corona y todos estos follones que se pasaron, que si me voy a Viñón, que si me vengo, que si me cambio de colegio mayor, que se si no me cambio. Claro, pero es que el problema es que lo tuvo, por ejemplo, entre Enrique VIII y el Papa Gregorio VII. Entonces, es cuando hay todo el problema de eh, esta, la lucha por las investiduras. Batilde de Canosa apoyó a Gregorio VII y ¿qué pasa? Que el Papa excomulgó a Enrique IV de Alemania y le tuvo el Papa tres días y tres noches arrodillado a la intemperie en enero de 1070 porque no le levantaba la excomunión. Daros cuenta que eso es una cosa muy gorda. Ahora mismo ya parece ser que ya somos como muy... muy Diplomáticamente, no, no, no, que ahora ya te excomulgo el Papa y se pueda. Vale. <risa> pues que me excomulgue. Claro, claro. De que... <risa> verdad. Sí. sí, muchas cosas hacemos que no pueden excomulgar. Que claro. somos, ya ya, ya lo conozco yo. Bueno, Pero... sí, todos los días, a todas horas. Y encima estamos felices porque hagamos cosas por las que nos puedan excomulgar. Vale. Pues eso, todo que, el mundo lo está. Total, que, que nos van a tener arrodillados a la intemperie, como digamos. Pasando así. frío, ¿no? Que pasó frío, el hombre. Jolín, pues fíjate en enero, tres días arrodillado en el patio, porque es que el problema es que sí, y aquí está el truco, si el Papa no le levantaba la excomunión, liberaba de obediencia a sus súbditos y podía nombrar otro rey. Y entonces se conoce que el rey dijo, pues no me queda más remedio que arrodillarme ante el Papa y pedirme perdón. Y entonces, eh, en, el, en 1645, a ella ya la habían enterrado eh, en su país, pero en el Papa Inocencio X hizo trasladar los restos de Matilde a San Pedro y una sepultura muy bonita que la esculpió Gian Lorenzo Bernini. Lo que es triste y es también que, le dejó toda la pasta a la iglesia lo que es triste es que en vez de estar enteradas mujeres que hubiesen sido buenas para la iglesia y que hubiesen hecho el bien en realidad estas lo que hacían era dar la pasta a la iglesia y los papás las premiaban enterrándolas Hombre, daros cuenta que en aquella época eh, estaba el nepotismo que nombraban había pa papas casados papas solteros, papás eh, liados, las barraganas de hijos? Papa, con hijos que luego el, le nombraban a muy papas había papas papas sí. y, y pero no papas mamás pero sí había eh, papas que habían estado solteros y que eh, tenían sus ligues y tenían a las barraganas y existían los hijos del papa y luego a esos papas a esos hijos del papas los nombraban cardenales y eran papas es decir hay dinastías de papas con, con sus hijos no con lo cual es una escandalera tremenda pero Eran otros tiempos y en un momento determinado, pues eh, efectivamente, yo creo que esta mujer sí tuvo el mérito, Matilde de Canosa, de mediar entre dos señores tremendamente enfrentados, que era el papa y el rey, y era como un árbitro, entonces pues consiguió efectivamente que el rey le pidiese perdón eh, al papa y que se arreglase la situación, con lo cual, hombre, mérito tenía, porque yo creo que si no eras una persona muy importante, pues tampoco entrabas en el Vaticano. Yo intento ver la necrópolis y a ver si me encuentro a alguien que tenga enchufe, a ver aquí lo digo a los oyentes, ¿me podéis enchufar para ver la necrópolis? que llevo ya mm, tres viajes a Roma y no consigo ver la tumba de San Pedro, pues hola, alguien que te dicho plan. eso No, que me tiren el Vaticano, no, eh. que, me, que, me, que luego me van a ver los turistas y eso de momifica no me gusta. Ana María que sois los juicios a la historia, como siempre, fantásticos y fenomenales hoy contigo. Un abrazo. Carcelín, bien, muchas gracias.